lugar. Los escuchamos. ...en La Laguna, en el Parque Don Tomás. Eh, allí vamos a tener variadas actividades y ha sido un esfuerzo compartido entre la gestión municipal y mucha gente que se ha solidarizado y ha colaborado, que luego vamos a mencionar este, quiénes son. Eh, esta organización ha sido puesta en marcha por varias direcciones y dependencias de la municipalidad. A diferencia de otros años, hemos tratado de conformar un, un grupo de trabajo en donde cada dirección ha podido aportar algunas este, cuestiones recreativas para que los chicos la pasen bien. Y por supuesto va a haber algún espectáculo y alguna cuestión ahí que por ahí van, van a dar más detalles los chicos. Eh, queremos además eh, recalcar que a las 13 horas van a estar los colectivos de eh parando en diferentes lugares que tenemos este varias líneas de colectivos internos, digamos, con, eh, contratados especialmente para esto que van a hacer paradas estratégicas en los barrios de Santa Rosa para que los chicos de toda la ciudad puedan compartir con nosotros este día y mmm, Hemos armado las paradas para que sean en puntos estratégicos de la ciudad y puntos bien reconocibles. ¿sí? Entonces van a parar en comisiones vecinales o en Zoom, que están que son municipales, en donde ya son puntos de referencia y los chicos fácilmente y sus familias van a poder acercarse a los festejos. Eh, les doy un cronograma. quieres darles un cronograma? ¿Eh? Del... Acá hay un cronograma para, para ustedes. De, va, a haber ocho, de los colectivos. va a haber ocho colectivos, eh, capaz que agreguemos un noveno por si no damos abasto. Como decía Laura, eh, esto fue un esfuerzo de casi todas las direcciones de la municipalidad y hoy somos cinco nada más acá, pero éramos varios recién reunidos desde espacios verdes, tránsito, hasta compras. Y comienza a la una el recorrido de los colectivos, a las dos tenemos eh, pensado comenzar con la Murga, Pampa y la Vía, Eh, dentro del, dentro del predio de la laguna que van, va a ser este año de, desde uruguay hasta hasta la entrada de roca san hasta la entrada de san martín perdón y luego va a ver van a empezar los juegos que va a estar a cargo de la dirección de deporte y de el y del ejército va a haber un, un campo de aventura encargado por el ejército a las 15 va a estar la, la banda del local de la ronda va a ser un, un encuentro más que nada familiar. Luego a las 16 horas vamos a empezar con la entrega de Chocolata y, y Alfajor. A las 17 horas va a estar la banda de Capitán Tocagni tocando y jugando con los chicos, mostrándoles instrumentos, enseñándoles. Eh, luego va a haber sorteos. Gran cantidad de, de juegos para los chicos y bicicletas. Conrado Cayone era quien hablaba, eh, responsable del área de juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Sí, Juan Pablo, desde las 2 de la tarde